Con todo lo que no tengo Puedo equivocarme Pero sé muy bien ver lo que es para mí Cuando se hacen carne en mí Todos mis objetos de deseo despertarme para ver que en realidad no están ahí y lo que importa sigue siempre al lado mío, no se corta no quiero cargar y andar con tantas cosas tengo todo lo que quiero para vivir y no me importa Que diga los manuales no me importa Yo no quiero estar atado Tantas cosas Lo que tengo, tengo para compartir uh, uh, uh, uh, uh. Sangre de mi sangre Y de la tuya En este amor que llega al cielo de enseñanzas de quienes me trajeron hasta aquí El tiempo y la distancia de camino en este y otros universos Si algo me hace falta yo lo espero en calma esta por No se corta, no quiero cargar y andar con tantas cosas Suena Emanuel Arias Lo que importa y no me importa lo que... Y lo tenemos en línea, Ema Hola emma ¿cómo estás? Hola Walter, hola para vos y para toda la gente que está escuchando el programa Un placer, gracias, gracias por este tiempito Queríamos conversar con vos con este nuevo tema que la viene rompiendo Pero vamos a ir paso a paso. ¿Te parece si arrancamos de un principio hasta llegar a, a lo que importa? Dale, dale, vamos en orden entonces. Dale. Eh, obviamente no puedo dejar de preguntarte eh, tu paso por lo que fue la Academia de, de Operación Triunfo, ¿no? Pero primero que nada quiero saber a qué edad, porque vos no arrancaste con Operación Triunfo, vos ya venías de, de mucho antes, ¿a qué edad fue tu primer contacto con la música? Uf, bueno... Si tengo que pensar en el contacto con la música, creo que desde que nací este, Siempre estuve como rodeado de música Mi viejo es, es un hombre de radio de toda la vida Entonces yo me crié como por ahí acompañándolo la radio Y metido ahí en ese mundo este Pero creo que la, la primera vez que me que me tocó hacer música O subirme a un escenario fue a los 13 años, creo Que fue cuando en, en el colegio me... Me hicieron cantar este y a partir de ese momento ya me, me gustó y, y desde ahí no me bajé más del escenario. Ahí, Pero sí, si más o a las 13, 13. Ya arrancaste arrancaste con el canto, entonces. Y arranqué cantando ahí, arranqué con, con bandas, eh, bandas con amigos, después cantando solista en bares, en pubs. Eh, me fui a Córdoba Estuve unos meses en Córdoba Cantando por allá Me fui a la costa Y también hacía giras por la costa Cantando Con, con algunas bandas que iba armando Bueno, como nada, en, en ese momento, digamos Cambiaba de proyecto todo el tiempo Pero Estaba como ahí en, en la búsqueda Personal De hacer música Exactamente Y bueno, en, en entre medio de, de estas giras Tocando en bares y demás Un día sonó el teléfono Y te dijeron Que formabas parte de la academia ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Qué sentiste en ese momento, sí. nervios? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que pasó en tu cabeza? Y sí, fue fue mucha incertidumbre. Obviamente <risa> eh, era una alegría, pero la verdad que no no tenía referencia de lo que era operación Triunfo, era la todavía no se había hecho ninguno en pero Argentina. la primera. Y la verdad es que no, claro, fue la primera, entonces no no sabía bien a, a qué me metía, pero estaba contento porque sabía que iba a hacer algo bueno. <risa> Así que la verdad que sí, fue, fue, fue muy emocionante todo el proceso de de entrar, o sea, me avisaron que, o sea, fue una semana entera de castings, eh, cuando me avisaron que quedé en el programa, me dijeron mañana tenés que estar en Buenos Aires, yo estaba tocando en Pinamar, soy de La Pampa me, me dijeron tenés que estar en Buenos Aires tuve que volver corriendo a saludar a despedirme de mi familia y, y tomarme el colectivo para Buenos Aires a, a meterme a lo desconocido <risas> ¿Te imaginabas llegar a la final? No, no me imaginaba nada, simplemente este... Traté como de aprovechar al máximo Todo lo que me daba el programa Sobre todo como toda la preparación La, la posibilidad de, de, de las clases que teníamos ahí Que no, de otra forma, quizá nunca hubiese podido Tomar tantas clases con gente tan importante Tan grosa en Cada uno en lo que hacía eh, Y a poco fue pasando el tiempo Y a medida que se vio acercando la final ya Ahí sí uno empieza a pensar como Uy, bueno, ya estoy cerca, entonces, ¿qué? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Nada, se vivía Con mucha... Con mucha alegría, digo, no, no había como un espíritu de competencia, éramos un grupo muy lindo entre nosotros. Eh, realmente era doloroso cada vez que se iba a alguien y, y era, era una felicidad muy grande cuando íbamos quedando y sabíamos que estábamos cerca de la final. Era una, una ruleta, una montaña rusa de sensaciones todo el tiempo. Sin duda, sin duda. La, es que la música es así, la música es amistad y, y no competir y, y eso es lo que se vivía en ese momento. Sí, sí, sí, pero bueno, eso no dejaba de ser un programa de televisión, Obviamente. pasa que por suerte nosotros lo vivíamos así de esa forma Obviamente, cosas que, que aprendiste en ese, en ese en ese programa fueron un montón, sin duda trabajaste con grandes en la música, y, y si tenés que sacar algo algo bueno seguramente muchas cosas, pero si tenemos que sacar algo que hayas aprendido ahí, ¿qué podemos rescatar? Uy, qué pregunta difícil, <risa> este es difícil elegir entre tanto, ¿no? Sí, sí, pero... Eh... No, yo creo que la, la, la palabra es el profesionalismo O sea, obviamente yo llevaba, no sé, ocho años eh, Haciendo cosas con la música, tocando y, y todo esto Pero digo, el, el tener que hacerlo a ese nivel Cumplir con las expectativas de, bueno, canal como Telefe de, de la gira, los conciertos Saber la responsabilidad que hay que tener a la hora de la preparación De que uno se tiene que cuidar Este, creo que, que le dio como un marco más formal a, a todo lo que yo venía experimentando respecto a la, a la música y al, al tocar en vivo y a, y a la dedicación que todo esto no fue como bueno tomármelo serio, serio me imagino de estar tocando en un bar de repente en cuestión de, de meses tres cuatro meses estar llenando un estadio estar llenando un luna par eh, terrible eso en tu cabeza como debe haber calculado? Claro, es es muy poco tiempo para, para que uno pueda asimilar todo lo que pasó, realmente, tal cual vos decís, o sea, estaba en febrero, creo que fue, no sé, hasta el 20 de febrero ya estaba tocando en un bar en, en la costa ahí con mis amigos y de repente, claro, cuatro meses después estoy sentado con Susana Jiménez, con Tinelli, eh, cantando, haciendo siete Luna Park seguido, entonces eh, el tiempo que uno está en procesar eso... Eh, Por ahí es más Más tiempo que en realidad pasa las cosas Uno tiene que ir como sea lo que va viviendo Sin duda, sin duda y creo que una canción que te, que te marcó mucho a vos Es Resistiré, creo que hasta el día de hoy Es una canción que no puede faltar en un show Me imagino Y la verdad que es una canción que me acompañó mucho tiempo, mucho tiempo este Después después de, de, de tanto haberla tocado, realmente hoy estoy haciendo más las canciones nuevas uh -huh. Pero sí, sí es cierto que es una canción que todo el mundo, por lo menos la, la gente que vio el programa Y que se acuerda, este es es una canción que siempre la van a pedir, inevitablemente, sí Obviamente, ¿actualmente estás viviendo en México, puede ser? Así es, sí, sí, sí, estoy en México, en la Ciudad de México Hace un poco más de dos años que estoy viviendo acá este Y bueno, nada, trabajando acá también ¿Qué es lo que te llevó a vivir allá? ¿Fue la música o, o cuestiones personales de la vida? No, fue de, de todo un poco en realidad Yo estuve, antes de venirme acá para México eh, Estuve tres años viajando eh, Viviendo por, en distintos lugares de Latinoamérica eh, Como experimentando como eso Y alejado un poco de alguna manera de toda la... Por lo menos de toda la parte de exposición de la música, ¿no? Porque uh -huh. sí seguí tocando, este, pero sí me alejé de, de toda la parte de, de exposición y mediática de eso. Eh, tenía ganas de venir a México hacía bastante tiempo y, bueno, nada, fue fue la decisión de venir a vivir acá y a trabajar acá. Acá me, me armé mi estudio de grabación, acá produzco y acá, bueno, también estoy produciendo mi disco y produjo para otros artistas. Estoy trabajando también como actor, entonces este No sé, me, me gusta mucho México Tiene como muchas oportunidades hay, hay mucha producción acá Y lo que es la música Tiene un, un peso fuerte Lo que es la música mexicana eh, En todo lo que es Latinoamérica ¿no? Así que, que buenísimo Por, por ese sí. lado te iba a preguntar justamente lo, lo del estudio de grabación Vos tenés tu propio estudio, componés ahí eh, Tocás también instrumentos eh, O solamente metés vos No, hago todo, la verdad que hago todo De hecho en mi disco en una primera etapa había grabado yo todos los instrumentos Lo lo produje, lo, lo produje yo, eh, lo mezclo yo, lo, lo masterizo Hago todo, todo el proceso completo De cualquier manera, este, después con eh, a, después de sacar la primera canción eh, eh, Me relajé un poquito más porque mi idea era como sacar el disco completo Y después me di cuenta que ...que ahora por ahí lo que más funciona es ir sacando de alguna canción por vez... Uh -huh. ...entonces me relajé un poquito con, con los tiempos de producción... ...y empecé a invitar amigos a que participen de, de, de, la, de la producción, ¿no? Entonces ya hay amigos eh, que tocan el bajo... ...que aportaron como su estilo particular... Bien. ...y la verdad que creció bastante el disco en ese aspecto. Bien, bien, bien. Ya vamos a llegar ahora a, a preguntar todo, todo lo que se viene de este disco... ¿Te ¿Podemos escuchar cantar una cancioncita? Una de las clásicas, por ejemplo, Siempre Será es una canción que a mí me encanta y creo que también es una okay. que, que te acompañó mucho también en, en esta carrera Y sí, también, también es parte de mi primer disco así que me viene acompañando desde ese momento y, y bueno también también es una canción que toco muy seguido Exclusivo para todos los que escuchan Solo Éxitos Emanuel Arias, compartiendo la música ahora en vivo nos va a cantar Siempre Será A ver... horas custa de man quando parece que se viene así la soledad de su fantasma queda sabe que no me va a asustar oh no si aquel amor que vino voy a buscar un nuevo ya encontrando nadie podrá detenerme Non si se se Lo que sí quiero Si no hay nada falso Es que siempre será Lo que diga el corazón y a seguir este camino Que no siempre saiga el sol es que siempre será Todo ese corazón Defender de y, y así siempre será siempre será lo que digas corazón siempre será, siempre será siempre será lo que digas corazón mejor espectacular espectacular exclusiva Manuel Arias cantándonos a todos los oyentes de, de Solo Éxito qué hermosa canción, qué hermosa canción Emma, te acordás en el momento muchas que, gracias, muchas gracias te acordás en el momento que escribiste esta canción Bueno, esta canción Riano la escribí yo, todas las canciones del primer disco no son canciones mías porque el disco se fue produciendo con los últimos programas y en el medio de la gira, así que no tuve la posibilidad de sentarme a escribir para ese disco, era en el medio de un caos, okay, okay. Este, entonces fue, fue una canción elegida entre, entre varias de distintos compositores que me fueron llegando Este, pero sí recuerdo perfectamente todo el, el proceso de locura que fue hacer este primer disco porque todo el mundo estaba ansioso esperando que salgan los discos y nosotros estábamos de gira, estábamos con mil cosas a la vez este, pero fue lindo, lindo recuerdo Y hablando justamente de este primer disco, hay gente que te acompaña desde, desde ese tiempo desde que sacaste en el 2013 el primer disco solista y hoy que no podemos compartir un show, que no podemos estar en un escenario ¿Sentís el cariño de la gente a través de las redes sociales? Sí, sí, por supuesto, hay gente que está fiel ahí desde hace años, a, a pesar de que yo me alejé un poquito de las redes y de todo eso, eh, siguen estando ahí, ahora con este lanzamiento nuevo aparecieron, este, y por supuesto se siente el cariño, ¿no? Es, es algo que, que está buenísimo porque uno siente que es un ida y vuelta, uno da, da algo, da, da música y, y la gente devuelve eso en, en cariño, en palabras, Y de eso se trata un poco el arte, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué sentís vos eh, al entrar, yo que sé, en una aplicación como esa de Spotify y ver la cantidad de reproducciones que están teniendo tus canciones? Bueno, la verdad, ese es, es el objetivo final, que la música llegue, porque lo que me pasó particularmente con estas canciones que estoy sacando ahora, que son canciones que yo tenía guardadas algunas hace bastante tiempo, algunas las tengo hace 8 o 10 años, Mira. que las compuse, las produje un poco, me quedaron en la computadora y la verdad que... El año pasado decidí darlas a conocer porque me parecía eso, ¿no? Como que digo, tengo cosas hechas acá y no las hice para mí, las hice para compartirlas con el mundo. Eh, ahora verlas publicadas, ver que la gente finalmente las puede escuchar, disfrutar, que el mensaje llega, que eso está buenísimo. Sobre todo con esta primera canción, ¿no? Que tiene un mensaje como súper claro y, y que ese mensaje llegue, resuene en la gente... Eh, Acompañe a la gente y de alguna manera le, Les dé fuerza para, para Seguir en esta situación y, y bueno, eso Que que llegue el importante de todo esto Uno no hace canciones para escucharlas Uno mismo en su casa Exactamente, exactamente así que, que bueno que, que hayan salido La luz, que, que las hayas podido largar ¿Cómo es? ¿Tenemos ya preparado Un disco? ¿Vas a sacar solamente Canciones EP como se dicen actualmente Y, y después Como un previo para lo que se venga? O ya son las canciones que van a venir en el disco Yo la verdad, no, so, es, es, es un disco Pero bueno, eh, el, el formato de, la, de las cosas hoy cambiaron bastante uh -huh. Por eso yo te comentaba que tenía como todas las canciones ahí listas para sacar en un disco Y después, eh, nada, ahora por ahí el disco físico, el CD o el cassette Como cosas <risa> como <risa> antes no existen ya casi Son casi objetos de colección Eh, entonces esto de subir los temas a Spotify Y a todas estas plataformas de música digital eh, Da la posibilidad eso, ¿no? De que uno vaya sacando un disco Pero por ahí no todo junto No tirar como toda la carne al asador Como se dice Ajá. Sino como aprovechar y dejar que cada canción Tenga su tiempito O sea, salió este prim esta primer canción Que salió hace poco más de un mes Eh, que la gente tenga tiempo de, de escucharla, de compartirla, de disfrutarla Ir sacando así canciones todo el tiempo Para que la gente bueno vaya dándole el lugar que se merece cada una Y las canciones van quedando Así que luego está la posibilidad de escucharlas todas juntas O, o hacer lo que uno quiera Obviamente ¿Con qué tipo de canciones nos vamos a encontrar en este álbum? ¿Va a haber baladas? ¿Va a haber temas movidos? ¿Qué va a haber en este álbum? mira la verdad que es hay de todo A todo por lo que te contaba o sea, realmente son canciones que tienen como parte de, de todo el proceso mío de, de crecimiento en estos últimos años, entonces eh, por ahí hay canciones que, que tienen un tiempo y yo no soy la misma persona que era hace 10 años atrás, ni 5, eh, uno va viendo diferentes experiencias y de cada eso a la hora a la hora de, de transformarlo en canción, cada una de esas cosas van apareciendo en la, en la composición entonces como que cada canción tiene su espíritu, no es un disco conceptual, digamos, que se trate de lo mismo, no no son todas baladas, no es un disco romántico, no es un disco electrónico, no tiene como un concepto que lo une, sé que lo que es justamente eso, es como mi identidad y, y lo que yo fui expresando en diferentes momentos de mi vida, eh, y a la hora ahora de, de producirlo, bueno, sí hay algo, ¿no?, como un matiz en común que es a la hora de, lo, de instrumentar la canción de arreglarla este, pero la verdad es que es bastante variado no podría definirte un estilo claro y, y aparte vos no solo participas en lo que es la música en la composición y demás, sino que además en tu cabeza te, re, te imaginás todo lo que es el video y vos trabajaste en lo que es la idea, en el guion en la dirección de, de este video, puede ser? también, también lo hice todo yo sí, suena suena un poco egocéntrico pero la verdad ah, que es así al sí, disco lo produje todo yo, hice todo yo y en el video también, pero lo del video también es un poco, ¿no? por toda esta situación actual de, de que es difícil, ¿no? encontrar, armar un grupo de trabajo con, con, con todo esto de tener que mantener una distancia tener que estar encerrado este, entonces sí, la verdad tengo un amigo que es el que, el que graba el, el, el cámara, digamos Y el resto hice todo yo, desde la dirección de, de, de arte, desde el guion, eh, la edición, por supuesto, toda la postproducción del video eh, Y tocó tocó hacerlo así, así que fue una linda experiencia también para mí, como trabajar en arte de, de mi música Porque no, no lo había hecho hasta ahora uh -huh. Claro, vos, vos has actuado, pero pero nunca has armado tanto así, así que está bueno, está bueno también y animarse a más, digamos Sí, sí, sí, sí, sí. Está, bueno, está bueno experimentar con esas cosas también, todo parte de la carrera. ¿Es verdad que vos te inspirás al estar rodeado de la naturaleza? ¿Te gusta ir a, a las montañas, por ejemplo, y, y ahí seguramente sale alguna canción? La verdad que, que sí, sí, es algo que... Igual, digamos, cada situación por ahí propone algo diferente, o inspira diferentes cosas, pero eh, como te comentaba, el estar tres años eh, viajando en la ruta, conociendo diferentes lugares, y estando mucho en contacto con la naturaleza mucho más que el estar viviendo en, en la ciudad este sí, por supuesto, como que despertó vivencias y experiencias que terminaron sin canciones, claro. entonces eh, sí, sí es un, una gran motivación digamos, de estar en contacto con la naturaleza estamos llegando ya prácticamente Ajá. al final del programa, muchísimas pero muchísimas gracias por este tiempo nos gustaría escucharte cantar justamente eh, lo, lo que importa bueno, cómo no Bueno, perfecto, entonces vamos a hacer la, la versión de las primeras versiones acústicas que salen de, de esta canción nueva Esa. Este, Así que bueno, te agradezco mucho mucho por el espacio y, y nada, a estar atento ahí al próximo lanzamiento Dentro, Más o menos en dos o tres semanas sale la segunda canción, uh -huh. así que los invito ahí a, a, a conocerla Si quieren estar atentos ahí en las redes sociales, estoy como emanarias en Instagram, así que ahí voy a anunciar todo Este, y bueno, voy a cantar ahora entonces Lo que importa Dale, después, después cerramos, pues nos despedimos bien Exclusivo para los Occiendes de Solo Éxitos Dale. Escuchamos a Emanuel Arias Parte de mi parte A encontrarse con todo lo que no tengo no Puedo equivocarme pero sé muy bien ver lo que es para mí cuando se acercan en mí todos mis sujetos de deseo vuelvo a despertarme para ver que en realidad no están ahí y lo que importa y siempre lado mío no se corta no quiero cargar y andar con tantas cosas tengo todo lo que quiero para vivir y no me importa lo que digan los manojales no me importa yo no quiero estar cargando cosas lo que tengo tengo para compartir uh, uh, uh, uh. espectacular de Manuel Arias haci haciendo lo que importa espectacular qué buena canción la verdad felicitaciones gema por por todo lo que estás logrando tenés la idea de hacer algún show virtual o por el momento nos dedicamos a, a, a sacar estas nuevas canciones y después veremos me lo de show virtual me parece como bastante raro Sí he hecho un par de vivos de instagram y me parece que voy a hacer uno dentro de poco ahora para anunciar la, la segunda canción bien bueno Pero, bueno, se puede llamar una especie de mini-shows virtuales, claro. ¿no? Porque la idea es como charlar un ratito con la gente y tocar algunas sesiones. Y está mejor, está mejor así porque tenés un, un ida y vuelta de, de todos los comentarios, de, de todo lo que va pasando en el vivo. Claro, claro, tal cual, así es. Bueno, Ema, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo. Recordamos que te sigan en Instagram, eh, arroba Arias, en Facebook, Emanuela Arias, Eh, y que te busquen en YouTube, Emanuel Arias en Spotify, Emanuel Arias estamos por todos lados Sí, sí, sí, búsquenme por ahí que me van a encontrar seguro y se van a enterar cuando vayan saliendo el resto de las canciones del disco Muchísimas pero muchísimas gracias Emma orgullo argentino y felicitaciones nuevamente por, por este nuevo trabajo y sabés que acá vamos a estar para lo que necesites Muchísimas gracias Walter, un abrazo gigante para vos y para toda la audiencia Dale. Escuchamos ahora sí lo que importa Lo nuevo de Manuel Arias Y recordá votarlo para que ingrese esta semana Al ranking de la radio www.las20masvotadas.com Parte de mi parte A encontrarse con todo Lo que no tengo Puedo equivocarme Pero sé muy bien Ver lo que es para mí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 en este amor que llega al cielo Miles de enseñanzas de quienes me trajeron hasta aquí El tiempo y la distancia de camino en este y otro universo falta, yo lo espero en calma, está por venir y lo que importa, sigue siempre al lado mío, no se corta no quiero cargar y andar con tantas cosas, tengo todo lo que quiero pa' vivir y no me importa lo que digan los manuales no me importa, yo no quiero estar atado a tantas cosas lo que tengo, tengo pa' compartir y lo que importa sigue siempre al lado mío no se corta no quiero cargar y entrar con tantas cosas tengo todo lo que quiero para vivir y no me importa lo que digan los manuales no me importa yo no quiero dar tantas cosas lo que tengo tengo para compartir